Mauro Mendiburo, qué placer recibirte en Frecuencia Abierta y de este lado, realmente un placer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Karina? Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Bien, bien, bien, muy bien, esperando tu aporte, yo ya lo adelantaba, estas exportaciones uruguayas que caen un 23% en abril con respecto al mismo mes del año 2022 y nos adelantabas para tratar este tema, contanos Mauro. Bueno, es un dato este, publicado en las últimas horas por el Uruguay 21, que es el, la institución que está llevando un poco las estadísticas del comercio exterior. Es un número que impacta, no obstante lo cual eh, eh, era bastante previsible. ¿Sí? Efectivamente, las exportaciones pasaron de 1.115 millones de dólares en abril del 22%, a 859 millones de dólares en este año 2023, como bien decías tú, una caída del 23%, y si uno mira el acumulado el primer cuatrimestre, enero a abril del 23 contra el 22, eh, la caída es del 8%, lo cual está diciendo que eh, los meses que se nos vienen por delante probablemente tengamos eh, un aumento mm, de la caída interanual. Eh, Si miramos eh, la historia, la película, vemos que esta tendencia eh, arranca por allá por septiembre del año pasado y prácticamente tiene nombre y apellido. Yo te diría un nombre y un apellido. Por un lado China y por otro lado la sequía, ¿sí? Esos son los dos eh, las dos variables fundamentales, una más persistente que la otra, bueno, en principio, por lo menos, que están provocando estas caídas. Si miramos por rubros, los el top 5 eh, el mes de abril del 23, la pasta de celulosa pasó a ocupar el primer puesto en el rubro de exportaciones, 172 millones de dólares, 26% más que el año pasado. Hay que destacar que en abril se puso en funcionamiento la planta UPM2, de manera tal que es muy factible que en lo que resta del año y por un buen tiempo, a menos que cambie mucho la situación actual climática, vamos a tener como el principal rubro de exportación la pasta de celulosa por primera vez en la historia de nuestro país. El segundo rubro fue la carne, una caída de casi el 46% con respecto al año pasado, 172 millones fue la celulosa, 136 millones la carne, tiene nombre y apellido, decíamos, es China, la caída de las ventas a China fueron casi la mitad en este año con respecto eh, a abril del año 22%, Y el tercer rubro, que cayó fuertemente también y explicó un poco esta caída del 23%, fue las soja, solo 82 millones de dólares, 67% menos que el año pasado. Aquí lo que tenemos es la sequía. Los otros dos rubros que siguen, cuarto y quinto puesto, son lácteos, con un aumento importante, hasta los 70 millones de dólares. Ahí la explicación es Brasil, que pasa a ser eh, un gran cliente de ventas de lácteos. Y finalmente el arroz. Que aumentó un 88% con respecto al año pasado, 50 millones de dólares las ventas. Y bueno, y si hablamos de los destinos, el cambio también eh, viene ya configurándose a partir de fines del año pasado. Brasil es el principal destino de nuestras exportaciones con 153 millones de dólares China, que durante muchos años estuvo en el primer lugar holgada. Bueno, ahora está en el segundo puesto, 111 millones bastante por debajo de Brasil, porque los principales rubros que se exportan a China son los que cayeron. Carne cayó casi a la mitad y la soja cayó en un 87%. El tercer puesto de las exportaciones, bastante lejos, está la Unión Europea, con 60 millones, Estados Unidos 56 millones, Argentina 33 millones en el quinto lugar. Los tres caen, Argentina cae casi a la mitad de lo que fue abril del año pasado. Así que la, la, las expectativas es que esta realidad se consolida aún más, ya que, repito, la celulosa, la pasta de celulosa, va a ser el, el producto top de exportaciones de nuestro país. Los destinos a donde va la celulosa van a reforzarse a partir de la eh, producción que está realizando la nueva planta estrella, esta que tenemos, de UPM2. Va a generar algún efecto sobre el desempleo, probablemente, curiosamente, al, al alza, porque al terminar las obras esa gente va a quedar desempleada, pero desde el punto de vista de las exportaciones, va a compensar un poco esta caída que estamos viendo de los principales rubros de nuestro país. Y bueno, y el otro tema a nivel internacional eh, que llama un poco la atención, simplemente para referenciarlo, la crisis financiera internacional se tuvo un nuevo capítulo la semana pasada, el cierre de la semana pasada, eh, reportó resultados uno de los bancos que estaba ahí en entredicho y que a, se había mantenido un poco en el borde de la eh, estabilidad, por llamar de alguna manera, ahí un poco temblando bueno, los reportes de la semana pasada de este banco del First Republic Bank eh, lo llevó prácticamente a la quiebra tuvo que salir un banco privado JP Morgan a comprar eh, el banco para evitar males mayores en el sistema financiero algo que, bueno, nos está diciendo que todavía están quedando secuelas, si es que son secuelas, si no es algo más estructural de la crisis financiera, para que alguien este tenga alguna idea, el Republic, First Republic, las acciones se cotizaban hace un año en 171 dólares con 0.9, el JP Morgan las compró a 3 dólares con 51, bueno, por suerte el oyente, tú y yo Eh, Karina, no teníamos acciones no. de este banco Por suerte no, Sin duda que no sea Andreita Rodríguez No, también me hace que no quede con la cabeza No no tenemos acciones Mauro. Menos, no tenemos. Mal. Menos mal sí, sí Nos quedamos tranquilos Exactamente P puedo volver al, al tema anterior Mauro para hacerte una consulta nada más teniendo en cuenta que bueno esta, esta, las exportaciones decías que caen uno eh, y, y lo decías tú recién era previsible a mí me llama la atención teniendo en cuenta la mejora coyuntural de, de, del país entre un año y otro y, sí. y, y me preocupa aún más lo que decías también lo que agregabas que eh, posiblemente sigan sigan cayendo las exportaciones. Sí, sí Karina esa va a ser este la marca que nos va este que vamos a ver en el resto, en el, los próximos meses hay un dato que quizás es un poquito más tranquilizador a ver estamos comparándonos con el año pasado que fue el año récord de exportaciones o sea nos comparamos con el número uno uh -huh. de todas maneras lo más preocupante y siguiendo un poco tu razonamiento es que bueno, el tema climático en principio tendría que revertirse y la sequía terminar y ya el año que próximo, por lo menos en la segunda mitad del año, en principio si el clima acompaña, el tema agropecuario puro, o sea, el agro debería mejorar los rendimientos entre ellos la soja. Lo quizá lo más preocupante y esto es un poquito más profundo es que el principal cliente que teníamos de exportación que es China. Eh, ha bajado sensiblemente las compras. Ahí yo no sé si no tenemos un tema un poquito más este de mediano y largo plazo. No sé cuál es el fondo del asunto, si es un problema de competencia, si es un problema de eh, acceso al mercado. Bueno, por lo pronto, sí, ese es un tema que debería de preocuparnos un poco más. Nosotros, en una medida que nos estamos comparando con un año muy bueno, bueno, algo que no es tan bueno puede terminar siendo bueno, valga el juego de palabras este Y el tema del clima, crucemos los dedos para que definitivamente desterremos la sequía. Si eso ocurre, nos podríamos concentrar en el destino de China, a ver qué problema tenemos ahí. Pero desde ya sí, en los próximos meses, vamos a seguir viendo esta caída del nivel de exportación. Bien, Mauro, interesantísimo el tema y se aplirá seguramente con Jorge la semana próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Karina. Buena semana para todos. Igualmente. Frecuencia abierta